Has cabreado a alguien? Tengo esa virtud. Me lo creo. ¡A revirte! ¡A revirte! Hola, Tidibilivers. Matribo matribo torno un mes más aquí en Radio Topo, Tierra de Barrenaos Radio. Lo programa de radio de Raso en Aragonés, como siempre en Radio Topo, la voz a sin voz. También en la Nuestra luenga. Desde 2015, prevando de más fácil, vivir en aragonés. Somos las que no reblamos Las que no nos vendemos Sin patrocinios Sin subvenciones Los magels de la lagonés Lo maquis Grafico Los que no cambian de criterio Cada cinco minutos Si llevo en un malo Decídelo tú misma Se Mueven perlas esfuerzo perlas esperanzas, lidones, vueltas estirada entre los hombres. De cara al sostre, esperan que arriba el monstruo o tu, el narrador que escribe al final del conte. Leste o es no no pidan libres historias, ni o esperes ni te importa. Vos la vida y no la gloria, sublevarte contra el negit que te impresiona, pasar de la resistencia, sea una mes de la revolta. Atrevirte a verte o a la va a prendre. seguir la Te recordamos que Tierra de Barnaos y la versión radiofónica do blog do mismo nombre, aunque llevo más de 12 años recontando las mías movidas, siempre, pero que sí, en Aragones. <risa> Puedes probar en las redes sociales. Búscame en los buenos vas y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Telegram y en iVox. E Atrevirte a verte igual a la que van pendre Seguir la furia que caló pa' ver las venes Tria el camiso equivo al se pendre a cuidarte Atrevirte a comenzar a liberarte Atrevirte a desanredar el mon que te ofega Sentirte viva como un llame en la tempesta No lo tocas sin el riesgo a lastimarte Atrevirte a comenzar a liberarte Y si quieres escuchar los programas anteriores, te los puedes descargar. Den de lo blog barrenado.blogspot.com, den de la plataforma de podcasting e box con B y dos Os. Y den de la web de Radio Topo Pro, que sí, radiotopo.org, aunque también robarás toda la resta de programas de esta Radio Libre Zaragozana, que le damos 25 años informando a lo pueblo que no más lo pueblo informa a lo pueblo. También los puedes escuchar los programas bellos que los voy penchando china chana en YouTube, pero que Belunos me los censuran y no sé qué, y problemas de copyright. Así no es que bueno, hizo tarradiotupo.org y ta blog Que lo tienes to de todo si te ahogan, es la hora de Viti Bomba. recuperar la hey, hey, yeah. Y recuerda que si es falta de cuñados, ascuita y leyet. Tierra de Barnaos. Se acaba la paciencia y será que ya se dictó la sentencia oh oh es caer o vencer y el mundo es un escenario el regidor vestido de poder el telón ha caído cambia vuestro escenas que si es dos parís. acabamos de escuchar El mundo es un escenario de los brodies y empecipiamos con los programas CAPE. Sí, sí, aquí en la 101.8 de AFM, tierra de Barrenaus. I'm Barrenada, barrenau, tierra de Barrenaos también lo fas tú. Si tienes bella cosa que quieras recontar, si quieres dar la tuya opinión sobre los programa o sobre Beluna de las Secciones, si quieres proposar temas pa' que encharremos, recomendar música o cualquier si cosa que se te ocurra, no lo dudes, escríbime. <risa> Pues felo por mail a tierra de arroba gmail punto com contactar con yo a través de Facebook, Twitter e Instagram. Las TIDI Believers siempre tienen cosas a decir. No te calles y fe servir la nuestra luenga. a contemplar a que horas que ahora vais vais al carrer y participa No podrán res davant un pueblo unido alegre y combativo Bueno, empezamos un programa más con como siempre o como casi siempre con los resumen del blog de Tierra de Barrios porque cal recordar que esto antes y más de un programa de radio y sobre todo un blog que le voy ya para 13 años que van Fendo escribiendo en aragonés. Hambres burma de la historia. Y avanzan a paz valen. dis la memoria. La flama dulce. Bueno, eso, ya van para casi 900 artículos, pero bueno, eh, en este mes, en este febrero, lo que y lo que llevamos de marzo, lo que yo escribiendo, empecipiamos con lo 3 de febrero, aunque lo dijimos en lo mes pasado. Sagas X-Men, las Guerras Guardianas, por si no lo sabéis, soy una mica friki de los de antes más, de los que le llevan cómics y, y esas cosas y, y bueno, pues efecto poquetas. Porque queré bafen de más, eh, pero he feito bellas cuantas entradas sobre los X-Men, sobre los los hoyos TV os, Soy coleccionista de de esta de estos de estos mutantes de de Marvel y prevo de, de escribir prevo de ir recontando todo eso que que voy leyendo. Bueno. Viene a bellas cuantas ya, ya penchadas, y esta concretamente era sobre las grasas guardianas que ya encharremos en una otro tierra de barrenados son unos cómics de eh, que, que de los años eh, 80 de finales de los de los 80 aunque aparecen los x-men los que todos conocemos la patrulla x que le dicen en, en castellano pero bueno que muy tal pues la, los conocedores talmen más de las de las pelis también Alpha Flight, que ya la suya versión de, de Canadá, y The New Mutants que creo que ya este año va, va a salir la peli, pero bueno, pues que llegan una miqueta, pues como los, los Cadillos, ¿no? Los los X-Men chiquez, eh, por decirlo de Bellatrasa, los los Borches X, que les decían también, ¿no? Los X-Babes, en eh, en tiempos, antes más. Bueno, pues pues esos, esos tres grupos de, de mutants o del universo mutante de, de Marvel se chuntan en estas Guerras Asgardianas, aunque también aparecen pues toda la mitología Asgardiana Marvelita, ¿no? Pues eh, Thor, el Eritri, eh, Era, todas esto, todos estos personajes. Loki, pero que sí, todos estos personajes, pues, que, que igual sí que los conocéis más de las pelis, porque ahora, pues, esto, de una cosa más conocida, no como no, no como antes más, que la que conocía a manos cuatro. Y bueno, pues este cómic, lo he leído un ciento vegadas, cada vegada que lo leigo, me fa más goy, de Chris Clermont, como siempre Chris Clermon. No corazón, y en figura, continua escribiendo impresionantemente bien, y sobre todo produciendo muy, todo, y dibujado por Paul Smith y Arthur Adams. Eh, hizo un cómic que marcó marcó muy, todo, que hacía muchas cosas que taparda a la vez no era tan común de villelas, y que te recomiendo muchísimo, que antes más no oye de, de mal trobar, lo poder, se ha reeditado fa a poco y creo que de feito este año lo tornan a reeditar. Por bella cosa será. Así que, que bueno, pues así, tosnecharro, bella miqueta en ese en ese artículo de Sagas X-Men, las garras gardenas de 3 de febrero. Otra de las cosas que fue oblog no menos que, que lo que me faría hoy de, de Felo, de crónicas, de conciertos, de eventos, de todas esas cosas que voy. Bueno, pues los 7 de febrero sí que la facie de Mirallos y Miraches de Love of Lesbia. <música> Porque ante más de friki con la edad me estoy tornando un modernaco. Bueno, pues Love of Lesbian, unos dos Grands do Indie, do que le claman indie pop. Eh, en fin, bueno, de ya sabes a lo que me refiero, ¿no? No soy guaire fan de las etiquetas, pero pues ya lo que tienen. Para pa entendernos, pues la verdad es que son, son útiles. Este lofo, este Mirayos y Miraches de Love of Lesbian. No hay un concierto. De los que gozan de, de Fer ya lo hicieron en eh, hacer una declaración de intenciones a lo que le daban 10 minutos de, de show aunque dijeron que no nos íbamos a trobar con 1999 con ahí donde solíamos gritar, con Belis, con todos los suyos himnos, con todas las suyas canciones más conocidas como hicieron ellos pues con lo que sale en lo listado de Spotify cuando metes Love a Lesbian, ¿no? todas esas son sobre buenas cantas pero esto ya era un rollo pro diferente. Si tenés la oportunidad de hielo, de no llevo ayer fácil. No en fan de estos bolos al año, pero bueno, pero cuento que, que Beluno más en, en Farán y, y Beluno más en Tienen programado por, por Belcabo, no pas por, por Aragón, pero bueno, pero cerqueta regular que, que en Robad Belún. Bueno, pues este Mirallos y Miraches y un montaje de todo diferente eh, con, con una. puesta en escena muy teatralizada, con muchas canciones muy buenas, pero casi todas pro desconocidas, que al conocer Muy bien, la, la discografía de Love of Lesbian, u estar presto a disfrutar eh, todas esas canciones que también tienen en los suyos discos y que son una delicia. Yo personalmente, y una de las, las collas que tiene unas letras que, que más voy, me, me fago de, de leer, de, de quedarme, eh, chupiéndome de, de todo lo que dice Santi en, en Toiso, y una, una, una, una Eh, unas letras muy muy líricas muy poéticas eh, y que tienen siempre una segunda una tercera lectura y bueno pues la verdad yo iba muy muy esperanzado de trobarme una cosa bien pincha no me hace burro falso todo lo contrario me lo pasé pasé un momento unos momentos impresionantes tienen un dominio del escenario también que lleve una, una maravilla Y bueno, antimas eh, también tenemos, pues pues bueno, pues bella anécdota que, que contar, yo cuento que este concierto no lo olvidarán por, por muchas las cosas que y pasaron y que os cuento en este post de oh, 7 de febrero, Mirallos y Miraches de Love of Lesbian. De verdad, buscad cosas sobre sobre este show si si queréis ir a verlo porque es muy interesante y veréis vale la vale la pena cada cada euro que que cal pagar que y careto, eh, y una mica caro, pero pero eso vale la pena. el día, siempre República. ¿Tomamos la sala o okay? qué? Y bueno, son casi 900 artículos, como decía, de Ton aragonés, de todo, no, bueno, bella cosa escrito en castellano, creo, no sé si este yo primero, tal sí o segundo, porque me suena que, que en los primeros momentos de blog escribí be, bella coseta en castellano y que también charraba de impuestos en aragonés, bueno, en fin. A trozos, publicado lo 14 de febrero de este año, creo que sí, eh... entre paréntesis, meto un, una chiqueta aclaración relato tdb ¿vale? este relato tdb lo meto también una miqueta pues, para que, pa que lo distingas una miqueta pues, de, de otras cosas que fue no para que veigas que cuando meto un título ¿esto de qué va? que no llego a claro y mete el relato tdb, ¿y por qué? pues eso, y un relato, ¿vale? Antimás, ahora había una etiqueta que tenés también en lo costados derecho del blog, aunque puedes probar todos los relatos. Este, concretamente, y escrito en castellano, que también, y la mía luenga. En efecto, y he la mía lo El aragonés, pues a la, a la fin, y una adopción. Bueno, pues este relato lo escribí como parte de un taller, aunque, pues, pues hoy pues, pues, en un taller literario, y bueno, pues nos van haciendo propuestas cada mes, y digo, pues, ¿por qué no las voy a publicar también en Oblojo? Y a la fin, pues, pues también, también uno, Tiene una miqueta de amor por por esta traluenga, lo castellano, que, que a la fin es la mía, ¿no? Bueno, pues este este relato, que entre más feba mucho que no escribía en castellano, se ve feva muy raro, continuo pensando los relatos en en Aragones siempre. Pero bueno, pues charla una miqueta de, de lo maltrato infantil. Y bueno, pues así un tema, la verdad, de que eh, fa mal de escribir de le Pero bueno. Hasta ahí tenés la mía propuesta. Espero que te os faiga muy todo hoy. Y, y la verdad es que si continuo en este taller, que por ahora sí, pues iré pinchando también los los latos que faiga en castellano. La pancha del bau, o no hay neva ni plou Y engancha el vol al que canta el flow. Marrucega, la quijilara. Ya no sé en tu la dasgana. Trovula rumba la sardana. Tasi de chupilla el gru. Abandono al canto brusco Deixo que entri la melodia, que siguin un, la nit i el dia, decideixo feliz. feliç. para per estilo, destilo, esperit del que he vist. I ara! Y bueno, pues ya, ya podréis haber visto, si me seguís una miqueta, que este año voy una mica descolocado con las calendatas, que los programas no se emiten lo primer domingo de cada mes. Y bueno, pues la verdad es que no sé cómo, cómo acabará esto. Por ahora, programas Tendred. No sé con qué frecuencia, pero bueno, pero, pero continuar a Tierra de Barrenaos no rebla y, y seguimos aquí. Así es que lo 24 de febrero, una calendota que no tocaba, publique lobedao de Peñaflor y la negación en Aragonés, Tierra de Barrenaos 5x06, lo seiseno programada temporada, la anterior a este, de Tierra de Barrenaos, aunque charrabanos. como decirlo, título de Lo Vedao de Peñaflor, con Tamara Marzo, con la nuestra eh, educadora medioambiental, que sabe muy tismo de medio y que conéis perfectamente pues este Vedao de Peñaflor y que nos propuso pues eso visitarlo y para dar cuenta de todo lo patrimonio que tenemos tan cerquita de Zaragoza. Y después tenemos también a Xavi Lozano, miembro del Estudio de Filoloche Aragonés, autor de Felqueral, de un dos más millos impresionantes blogs que había en, en Aragonés, un Aragonés belso tan y que fue unas fotos también bien pinchas de, de ese Pirineo Aragonés. Y que, que bueno, pues nos charró en este caso de la negación en Aragonés, reprendiendo un poco ese taller de, de Aragonés que, que eh, pues creo que ayer, o programa segundo o tercero de, de esta temporada. Eh, pues, eso, pues, para toda la chen que somos aprendiendo aragonés, porque esto hay un proceso continuo, siempre y muy bien, pues, estas, estas lecciones de, de gramática, ¿no? Y de la nuestra venga. Y antes y más, pues, también, pues, presentemos los discos de Nuey, de, de Lurte, y bueno, pues, todo lo que todos trovad aquí en los programas. Lo tened, lo 24 de febrero, penchao, en lo blog y bueno, pues, para todo, sentilo, y ya sabéis cómo funciona todo esto. Si escrito escuchando lo programa, Pues bueno, antes más de más de en esta Radio Topo en la 1.8 y toda FM pues también lo tenéis en los blog en marrenao.blogspot.com y en iVos en Youtube en, en la web de Radio Topo a saber sé que no puedo comer dinero si eres el primero imposible es comprar la paz con las balas que sigue vendiendo vivir ajeno sin consumir de su veneno Imposible es, imposible es, tragar otra vez más con todo lo que ves, pagar de mi bolsillo cada... Y lo 26 de febrero, más relatos, en este caso, en Aragonés. Este sí. parece que pleberá, El relato TDB, una travegada a esa etiqueta que te os convido pues, a pulchar y, y bellezas, lo que, lo que voy publicando de narrativa, ¿no? Pues para los que te os faiga, voy la literatura, o lo que escribo yo. Eso, eh, aquí lo tenéis, ¿vale? Parece que pleberá, pues un relato pues bueno, pues bueno, sobre un portero de fincas eh, pues que, que sabe muy todo de así lo de eso, ¿vale? Todos lo leyes y me decís que todos parece, hombre, enviadme el comentario. Estoy una mierda, estoy maravilloso, yo lo mejor que leí yo nunca o yo lo peor que leí yo nunca o lo que queráis, ¿vale? Parece que pleberá, publicado el 26 de febrero de 2019. Donde también hay imposible Hay el trayecto que es el fruto y la cosecha es invisible Sé que de tierra yo me alimento Y las palabras son mis posibles. Todos los sueños sin frenos, sin dueños. Creceremos juntos siendo pequeños. Posible es, posible es. Que seamos muchos más de los que crees. Un mundo sincero sin ser preso del dinero. Sin dioses ni reinos es posible. Siembro sonrisas cuando va a llover. La riego cada día hasta ver las florecer. Recojo con mis manos la fuerza de tu... Y Bueno, el 24 de febrero ya arribando, bueno, los zagrillo de mes, los zaguero de febrero vio más triste que bodaño, bueno, pues los zaguero de febrero publiqué de suspensos propios y de otro. Seremos fuertes. Es posible, es posible ver el final, pero nunca Porque sí, me han suspendido. Me han suspendido el examen de certificación de nivel B2 de Aragonés. Vi habría muchas cosas que decir, pero Como país yo tengo en blog pues así todos las cuento. Eh, lo leyes y, bueno, pues la verdad es que ya sabes que bellas vegadas en lo blog me meto muy personal, que, que me fa una miqueta de vergüenza la verdad, es contar estas cosas tan, tan personales y tan emocionales, pero, pero, bueno, pues y una forma también de expresarse y... Y de que de fer una mequeta apartache de todas esas emociones que, antes sé que son compartidas con mi tarracheno. En este caso, yo suspendí, pero muchas compañeras, muchas amigas, muchas alumnas. Eh, muchas, pues eso, mucha chen que comparte las luitas con, con yo y la vida. A la fin, pues ha aprobado. Así que enhorabuena a toda la chen que, que ha aprobado este examen: si a B 2 si a B 1 si, si, si a la 2, que no sé si se ha celebrado ya o no los exámenes y, y en fin, pues las cosas malas, que al aprender de ellas, que la aprenden y, y también de las cosas buenas. Así no es que cada uno, bueno, pues que, que saque las lecciones que pertoque de, de este proceso que se ha feito de certificación de niveles. Y arribamos a Lozaguer, artículo publicado por agora, por ahora, cuando estoy grabando este programa. Historias de un Nogarer, 1. Las primeras risas, esto reprene una idea que fací, ya no me acuerdo, fa, fa no de tiempo, fa belmes, vale, que eran historias de un activista, aunque en principio iba a charrar, pues eso, pues de, de las cosas que me han pasado como activista en las diferentes besans, aunque me, me moví uno, Empecé principio con una historia de un chovenayo, de la mía militancia política, y ahora, pues, la primera historia que publico, historia un noveller de la mía, eh, del mío, del mío activismo cultural. En este caso, pues, sobre todo, dos trovarez cosas del aragonés que pues, aunque más eh, he treballado, ¿no? Que son casi ya 20 años eh, embrecado en, en estas movidas. Y aquí charro de las primeras risas de toda la chen que, que se me ha que se ha feito la mofla. de yo pues por charlar aragonés por prevar de estudiarlo y por por hacerlo servir en la mía vida eh, día por cada día no eh, se me han reído por, por muchos diferentes motivos no pero básicamente pues pues por dos vía vía dos dos menas de persona podríamos decir Que, que se te fa la mofla de que aprendas aragonés o de que lo faiga servir. Y aquí, pues bueno, y reflexiono una, una miqueta sobre todo esto. También, pues igual como antes, una, un poque de experiencias compartidas con muita y muita che, ¿no? Y, y aunque, prevo de hacer una miqueta de terapia propia y de terapia, pues, de conjunta pues, con, con todas vosotras, que, que sé que, que también he vivido muchas situaciones similares. Como decía, como decía una miqueta a la trodilla, pues con, con compañeras, pues eso, pues estar a, a las cosas positivas del Aragonés ¿no? Y, y estas cosas, pues bueno, pues dejarlas un, una mica a un costado. Ah, para cosas, colores. Y bueno, las cosas positivas que tiene el Aragonés, que, que tengo un blog pincho, así es que hizo, con tira visitando tierra de barrenos en barrenados.blogspot.com, que ya veis, que tengo relatos, que, que charro de las mías movidas, de, de las batalletas del abuelo, de que si cuando yo llegara no no sé cuántos años, tararí, que, de, de cómics, de los programa de radios si y lo que es sentir, bueno, bueno, bueno, de todo. de todo, así nas que pues eso, tey believers, muchísimas gracias por seguir a ti, eh, leyéndome, escuchándome, todos deis una amiqueta con este cucucha 3 de ceamais y tornamos a escape con más cosetas en tierra barrenaos, no es lo perdáis, eh, que tenéis un programa perdévan bien pincho aquí en radio topo en la da FM zaragozana, la boda sin voz, sí, también en aragonés. Se ena su idea de saber lo que encuentra con cada idea. Ocupa silla, Jarrera o suave resguarda tu etxe naval. Echevar, capital de M&P comunión eterna. Habrá también un vallabuchi, mira, ser Mendi Quicha, no, Regalleti, no. Yo necesito bellas niester, se me antepone Chavaruán y con tal Ya tornamos en Tierra de Barrenos, en la 101.huito de FM en Radio Topo. Y güey, tenemos un tema que, que es regular, que te fará muy togo. Y que yo sé que estos temas son los que más güey tofan: lo de la luenga y lo de la historia. Y es lo que, lo que más te descargad. Y, y tenemos con nosotros a Guillén Tomás. Buenas tardes, Guillén. Hola, buena tarde. ¿Qué tal Pues aquí andamos, con muy tica, muchas, muchas ganas de, de charlar de esto, que, que yo un tema de estos es que le va también, yo creo, desde la primera temporada de Tierra de Barrenaus. O sea que... El heraldo encharra muy todas estas cosas, aunque <ríe> pues Tierra mí. de Barrenaus la defeta a mí. Claro, pero que sí, desde de una entrevista. Yo no, creo <ríe> que, que sí. Y, y bueno, pues que ese tema no hay otro no, que la, la organización interna de, de lo que clamamos de la corona de Aragón, ¿no? De, de esta, este conjunto de territorios que yo creo que precisamente para ti podríamos empecipiar, ¿no? De, o de, de, de los nombres, porque siempre cargan mucho, pues ahora decías, el heraldo con lo de confederación catalano-aragonesa, con todo lo tema de los condes reyes y tal... ¿Cómo le clamamos a esos, a esos eh... territorios, a, a, a, a lo que por un regular le decimos corona de Aragón? Bueno, podemos clamarlo de muchas trazas. Eh, Pienso que la mes, la mes correcta y es corona de Aragón, y es la que Perón regula fases virtuas y toda la historiografía. También dedí que hay otras, otras opciones con corona catalano-aragonesa, que hay una opción. ¡Puf! El cadito. Eh, y en opción que di que fa poco te, fa poco temps la fe va a servir, servir de naturalidad y no causaba problema y di la versión contra esa terminología y una versión política del contexto actual eh, como siempre los términos no importan tanto como el significado que el donem y di Eh, si consideran que la corona de Aragón o la corona catalana-aragonesa llenó más un Aragón y eh, se ampliado mm -hmm. una Cataluña y se ampliada, eso hay una definición errónea. Si FEM servir corona catalana-aragonesa, pero sabemos el que ya hay eh, de Zaba, pienso que hay un uso adecuado. Mm -hmm. Porque hizo la corona catalana-aragonesa o la corona de Aragón. En principio, podemos decir, corrícheme tú mm -hmm. si, si no ya sinas, que en principio, que hizo con la unión de, <coughs> perdón, de Aragón y Cataluña, en, en 1137, tengo hoy apuntado aquí, que se acuerda el matrimonio entre, entre Ramón Berenguer IV, que lleva a la vez a los condes de Barcelona, y Peironela de Aragón, que, lleve la, la que lleva la, la la que va a heredar el reino. Que también le diban Urraca. ¿Urraca? Tenía dos nombres. Arnanda. Sí. <ríe> Mírate tú. Y, y bueno, que son dos territorios en primeras independientes, ¿no? Y que se chuntan en, en, esta, en esta parella, que bueno, que ya creo, bueno, no sé si tiene un año, ¿no? De cuando se va a casar con... Eh, a ver, no se, a cansar, no se va a casar a la vegada. A la vegada se va a hacer un documento, son las capitulaciones de Barbastro, uh -huh. que va a estar un compromiso matrimonial. El matrimonio se va a hacer cuando ella tenía la edad canónica en ta, en ta casarse. no pas antes ya era ya era moza ya era moza bueno moza y era <ríe> 12 años no pas mes bueno ¿y cómo se organizan esos esos primeros momentos no y esa, esa unión entre entre estos dos territorios que, que cuento que cada uno pues también eh, mantiene la suya la suya independencia o la suya autonomía o cómo cómo llegis eh, he de pensar que cuando que Aragón y Cataluña se van juntar a la vegada y hay una visión errónea y una visión, una visión que, que parte del futuro. y di a la vegada, a 1137, encara no existe Cataluña con tal, y Aragón tampoco existe con tal. Aragón y un mosaico de territorios eh, que yé Sobrarbe y Ribagorza y Aragón y el reino de Zaragoza y muchos territorios que no tienen res en común. No. Con que y hay un mosaico de territorios que se chunta y no me es dende a la vegada, a la vegada y cuando eh, chino chano se forma eh, se forman dos m, bloques políticos dos eh, m, grupos de poder separados que son Aragón y Cataluña lo pasantes el que ya es cierto y es que a ese momento al momento del matrimonio Aragón el, el que considera Aragón y era, una, era una situación de crisis tremenda Con que el, el matrimonio de Urraca y u, Peironela u, <risa> pe, pe, pe, dan Ramón Berenguer y una solución de urgencia entre evitar la absorción per parte de Castilla. Mm -hmm. Aragón le feba falta el matrimonio eh, dan, dan Barcelona, la, la unión dan Barcelona, y era una cuestión vital de la suya pervivencia. Para pa no, pa no acabar así, con Castilla. Sí. <risa> wow. qué cosas qué cosas sí vueltas de, de en la vida y, y claro somos diciendo pues yo pues que, que se casa peronela una nina ¿No? eh, con, con berenguer IV que ya sí que llega un conde no con más experiencia y tal cual era la relación de poder también tanto entre entre los dos como como entre los territorios que no sé en realidad y era muy sencilla el poder él tenía a él hmm. no me sé Eh, un desdocumentos que rodean las, las capitulaciones de Barbastro y el compromiso matrimonial, y un documento, aunque Ramiro, el pai de Peironela, eh, va a ceder toda la potestad real a Ramón Berenguer con que denda la vegada Ramón Berengueva actúa como rey de Aragón. No se diva rey de Aragón porque él a él mismo se diva eh, siempre eh, príncipe, príncipe de Aragón y conde mm. de Barcelona, pero en realidad él actuaba como rey de Aragón. Y Ramiro II denda la vegada va a tener una actuación política anecdótica. Va a al convento, convento, iba a fe, bella donación, aunque él siempre se intitulaba como rey. Mm. Y de, él en cara se consideraba rey, pero no actuaba como tal. O sea, que, que también puede estar que de ahí venga todo este rollo de los condes reyes, que tanto se critica también. En... Eh, Pensó que sí, no hay una definición ahí eso de conde rey, y a yo no me fago no fa hoy, Eddie, eh, porque. En los documentos, él tiene claro, los catalanes te arraban del rey. Mm. Eh, al suyo soberano, él diván el rey, el rey dragón. No pasa el rey de Cataluña, pero diván rey. Con que eso de conterreis reis, mmm, y un término que tampoco me fa, eh, tampoco me fa po, ni, ni me fa plorar, ni res, pero no me fa, no me fa mi cagoy. Y, y bueno, a partir de, de Asti tenemos, eso, en un primer momento, pues la política va, va en tal en ta Norte, en Tau ta Occitania, ¿no? Pero después de Muret, pues se chira en ta, en ta Sur y, y bueno, pues ya en principio la conquista de, de lo que lleva Mallorca, Valencia... Que primero I les da ese estatus de, de reinos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa? Porque muchas vegadas, pues eso, pues también tenemos, tornamos eh, tal Heraldo y eh, se rolló ¿no? de Valencia, Mayor, que eran reinos, y no pas Cataluña, que era una cosa que no sabe de ningún. No sé qué diferencias había en, en estos años entre reino no reino cuál era en realidad lo que pues eso lo que significaba cada territorio adentro de la corona no lleva diferencias eh, eso el problema del, de reinos no reinos lleva un problema actual eh, eso a la vegada to, enteneban que el nivel político el nivel de organización política el nivel de desarrollo institucional de Cataluña de Aragón de Valencia y era el mismo eh, Y hay reinos que no tenían cap autonomía, cap desarrollo institucional. Eh, Por ejemplo, a Castilla eh, y hay reinos como el reino de Jaén. Tú no has sentido para la guayra del reino de Jaén. Digo que no tenía cap importancia. Mm -hmm. eh, con que hay un problema que no existe. y un problema que no porque eh, hay un título que tiene una relevancia simbólica con como la puede tener el título de, vi, de vila y de ciudad eh, aplicado en la actualidad Madrid todos saben que no hay una ciudad oficialmente hay una vila eh, tiene menos rango institucional para eso eh, tiene dependencia institucional de Toledo que ella la ciudad claro. no, no ninguna Bilbao también hay una vila aunque son debates que construimos al presente Eh, sin guaire sin guaire sentido. claro, pero sí que tienen por ejemplo instituciones propias Cataluña seguro no. Sí sí sí creo que sí. Y, y cuento que Valencia y Mallorca también. Sí también eh, Valencia. Mm, vale. <risa> eh, no pas Mallorca. Mallorca tiene una organización institucional que no tiene y es muy diferente. Eh, Mallorca institucionalmente integrada en muchos aspectos a Cataluña. Uh -huh. Eh, por ejemplo, las cortes eh, pero en per regular representantes de Mallorca andaban danes catalans. Eh, no tenían un, un puesto propio no tenían una voz propia a las cortes y de hecho tenían una organización que era muy diferente porque en realidad allí era el consell de la ciudad de Mallorca mm -hmm. y todo dependía de ellos de, to de todas las islas sí a de... sí. <laughs> eso mismo Joder. y Pues claro, eso, yo cuento que también eso explica muchas de las cosas de ahora, ¿no? De, de la relación entre Mallorca, Valencia y Cataluña, que yo creo que, que hay una mica diferente, ¿no? Sí, de, que bueno, sí. Mallorca-Baleares ahora. Sí, pienso que Baleas, eh, Baleas no, va, no, va, no va a desarrollar una identidad diferenciada de Cataluña como sí que va a pasar a Valencia. A Valencia eh, desde el siglo XIV se va a desarrollar una identidad propia eh, muy fuerte eh, de feto ellos ya, desde la vegada divan lengua valenciana siempre a la suya lengua catalana A mm. eso no quiere decir que ellos pensasen que era una lengua diferente, pero ellos le divan de una alta traza, mm. aunque a Valencia sí que se desarrolla un sentimiento político diferenciado, a Mallorca que también era reino, eso no pasa eso demuestra de nuevo que esa idea de que está reino o no está él, eh, tiene implicaciones eh, profundas, pues no no tiene tantas exactamente bueno y de esta época también diste diste, de estos años y en los momentos en que se fixa la muga entre entre Cataluña y Aragón que cuento que eso también tiene consecuencias ¿no? cara futuro porque esa muga no sé si a guayre clara o no u, u como como iba antes no, no. Eh, no hay clara, y ya te he dicho antes por qué me sumenos. menos, Cuando se van a Tarragón Aragón y Barcelona, Aragón y Cataluña no existían con tal. Eh, y era un mosaico de territorios que venían per Ramiro y per Alfonso y per Peironela y un otro mosaico de territorios que venían de Barcelona. Dimpués y no mes Dimpués y esos territorios se van a articular alrededor de dos eh, focos de poder la uno a Zaragoza la otra a Barcelona. Y desde que eso va a pasar a que a la fin del siglo XII, eh, Chino Chano se va a delimitar una frontera, pero una frontera que al siglo XIII no era clara. Eh, al siglo XIII ya hay Lleida, pues, mm, Ribagorza, Fraga. Eh, a vegadas se actúan como ciudades aragonesas y otras vegadas como catalanas. No mm. lleva una necesidad de estar encuadrado a un puesto. A mm. eso... ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo hay una necesidad de esta aragonés u catalán? Sobre todo cuando aparece la fiscalidad. <risa> y hay un momento, aunque las cortes de Cataluña y de Aragón deciden los impuestos. Si tú eres aragonés, has de pagar las cortes aprobadas por las tuyas. Las, los impuestos aprobados por las tuyas cortes. Mm. Si ya eres catalán, de, de revés. Claro. Y hecho ye eh, el feto que fuerza una definición de la frontera que antes no existía. Mm. o sea que la fin por Dines. sí por Dines, sí sí sí <risa> no, lo que, o lo que más le convenía cada uno de de las ciudades no y de los lo eh, y era dinero también y te importa en el derecho eh, sobre todo los fueros mm. de Aragón y yo sí que reconec reconocí el que tenían aspectos que esfevan molt molt attractius en ta Entre los concellos, entre mm. los concellos rurals. Y pero eso y hay áreas que de impuestos van a pasar en ta Cataluña o en ta Valencia que, per molto sanz, van a re reivindicar la suya integración en Aragón o lo menos el respeto de la foralidad aragonesa. Mm. Porque tenía aspectos fiscales, siempre son las perras, sí, sí. las cuestiones de identidad son contemporáneas, no existían tapar de, de la vez. Pero. Pero sí, sí que es verdad que lleva a vegadas un, un apego político por motivos con, con, muy concretos. Y, y bueno, después de, de estos años continua la, la expansión mediterránea, que bueno, pues hasta ya hay una, una cantidad de territorios que salen siempre en estos mapas que, que nos encantan a, a la chenda de la historia de los mapicas, ¿no? Que sale todo, ahí, todo el Mediterráneo y los países que varan las cuatro barras y no sé qué. Entonces, esos territorios que, antes más, la mayoría, pues tampoco no se sé, están guay de tiempo ¿no? en, adentro de la corona, ¿cómo se organizan? Eh, ¿Cuál es la relación que tienen? U, u ¿Cómo es la suya depend dependencia, entre cometas, de los reinos de, de Aragón o de la corona de Aragón, me Cada territorio y un mold un diferente. Mm. Eh, Por ejemplo, Cerdeña. Cerdeña y el territorio que tiene una integración más duradera a la corona. Porque desde que se va a conquistar al primer tercio del siglo XIV, no, no se va a separar. Mes. Eh, pero la organización de Cerdeña es colonial. Y es una colonia absoluta. La clase dirigente ya era aragonesa o ya era catalana. La lengua que se va a imposar ya era la aragonesa o la catalana. Eh, y hay una marginación absoluta de nativos a todos los puestos de poder eh, de impuer de bella rebelión como la rebelión de Alguero, la población local va a estar exterminada, pero yo a Cerdeña o E se echará catalán eh, y hay aspectos de esta... Eh, idealización del pasado y del nuestro poder agonés que yo no tengo claro si una sociedad democrática y prasti habría de tenirlos tan en tan, buen, tan buena consideración. Sí, sí, pues bien que criticamos ¿no? La, lo de América, y... claro, claro. <risa> y, y per contra, otras áreas, por ejemplo, Sicilia, por ejemplo, Nápoles, mm. eh, eso sí que tiene una integración. Eh, en de igualdad tienen las suyas instituciones autónomas que no tienen cuasi eh, relación con los estados penínsulas y en realidad eh, la duda y es si eso se puede considerar corona de Aragón a eso es un territorio que depende del rey de Aragón pero en, por ejemplo las cortes generales de la corona de Aragón eh, reunían catalans, aragonesos y valencianos, no pas napolitanos, no pas sicilianos, no pas sardos, que no, porque <risa> ellos no tenían papeles y eran col colonizados, sí, sí, sí. eh, con que di que ye, Corona de Aragón a vegadas caldría a redefinir un poco el que consideramos la Corona de Aragón, una cosa y uh -huh. está Corona de Aragón, otra cosa y está un dominio del rey de Aragón. Y el que llegue claro llegue a los territorios propiamente de la corona de Aragón, Valencia, Cataluña y Aragón, sí que configuran una entidad política y, y tienen instituciones comunes, también, también tienen de instituciones privativas, pero eh, al menos tienen ese órgano de representación común que son las cortes cosa mm. que no sucede dan la resta de territorios. Ah, porque eso, porque a la fin se, se arriba mismo pues en neopatria, en, en puestos ya bien alueñados, que cuento sí. de eso, que ya no sé ni, ni si arribó a estar ni medio organizado, ¿no? porque tampoco no. duran no. guaire tiempo no. en, en, en manos de Eurrey. Un dominio, un dominio feudal que no tiene guaire duración uh -huh. eh, fa parte de una serie de conflictos bélicos que ya hay per per Grecia y e pelegeo pero no penso que No van a tener una organización institucional estable. Eh, pero cuando hacemos mapas, nos eh, a todos se de deposaba un mapa bien grande para que se note que al pasado eran, eran un imperio. Y a veces incluso se, se considera que los eh, consulados catalans, a bellas ciudades eran posesión aragonesas y cuando se fan estas mapas se pone una bandera de Aragón al Cairo, como si el Cairo estase en una ciudad de la Corona de Aragón y no, no me lleva una chicota oficina aunque higuera hoy una, embajada un eso, ¿sabes? una embajada catalana al extranjero aunque organizaban cuestiones comerciales, eso no, no significa integración comercial, pero eso de nuevo y hay multa idealización del que basta la corona de Aragón sí, claro, pero... Todos los pasados, ¿no? que a la fin esto de, de romanticismo y tal. Todos reconstruimos el pasado en taquicuadre dan es nuestros prejuicios. Y bueno, seguimos así, con esta expansión maravillosa ¿no? y, y a vegadas maravillada de, de los siglos XV aunque muere Martín I sin descendencia, bueno todo este, este chandrillo que, que deis ha montado y después, pues, dos años después, pues, se fa este compromiso de Casp que tan importante y, y Paragón, ¿no? Aunque Aragón, Valencia y Cataluña se chuntan para decidir quién será los rey, que ha de haber, pues eso creo ya, nuevos compromisarios, tres por cada territorio, ¿no? Y que, que van de tener un, a lo menos uno de cada territorio que votase a favor de, de los rey que, que fuese, ¿no? ¿Por qué se fascinas? Porque son esos tres territorios? ¿Por qué no entra Mallorca, porque ¿Cómo, ¿Cómo funciona este compromiso de CASP una mica más allá de lo que, de lo que todo el mundo pueda conocer? Mallorca no entra porque suyo representantes eh, están a Cataluña. De hecho, sí que se sabe que ellos van a, a Casp y van a els que ellos tenían derecho porque y eran un reino y querían participar y els valencians aragonesos y catalanes se van a poner de acuerdo en pelos fuera, inmediatamente. Aunque así no, no hay duda. Joder. eso cuento que dolerá, ¿no? En... Penso, en manera... sí, sí. Sí, ahí hay un aspecto que ya hemos comentado. También se ha de decir que yo pienso que ya el primer momento, aunque Valencia adquiere... el mismo RAN, el, el mismo el mismo grau de organización no. que tenían Cataluña y Aragón, Valencia y en plano de igualdad dan Aragón y dan Cataluña y pienso que es la primera vegada que ahí pasa y es el significativo que justo a ese momento, cuando per primera vegada también eh, se va a hacer servir a un ámbito institucional la, la denominación de lengua valenciana. ¡Hostias! ¿Por qué? Porque Es valenciano se reivindicaban como un poder autónomo, y un poder autónomo muchas vegadas se asocia a tener una lengua propia. Y para eso consideraban que di que ellos parlaban catalán, se podía interpretar como un signo de dependencia, de subordinación. Mm -hmm. Y para eso hay un contexto muy interesante, aunque se, se va a de la, la, la idea de, de lengua valenciana. En, en los documentos del compromiso de Caspe, sí, que, cuen sí, sí, que sí. cuento que, que, que charrarían de las tres luengas, ¿no? Sí. ¿Eh? O sea, que, que sí. ha de salir el o catalán y... Sí, y hay, y hay un momento muy interesante, aunque fan el churamento cuando se van a entregar los no compromisarios y es van a encerrar a todos, al castillo de Caspe. Uh -huh. Y van fe antes que no estancasen allá... van fe un discurso de van de tot el de toda la población de Casp y es muy curioso porque van fe el juramento público y el documento dio específicamente que unos van parla en catalán y otros van fe en Aragones y, y de Valencia no, no, de, de... Eh, no de... así, así eh pensan y no pienso que sí pienso que sí que Eh, no estoy seguro, y es claro que ahí se contestó si quiere va a fe la definición, pero habría de, habría de revisar el, las actas hasta que ahí se contestó concreto, se va a citar la, la denominación de lengua valenciana. Qué bueno que cuento que también los resultados, no sé si un, una muestra del equilibrio de poder que lleva dentro de la corona, o de las presiones exteriores. O... Pensó que todo. Eh, y hay un equilibrio de poderes y un equilibrio de poder de poderes que era pro favorable a Fernando de Fernando de Castilla. Sí. Eh, y di, eh, moltas Vegadas se considera que el resultado y un tongo. <risa> pro que sí, pro que y un tongo la, y alta política. Pero ahí se monte la alta política el que tenía mes refirmes a sobre todo Aragón y a Valencia y también mucho a Cataluña y era Fernando. las élites burguesas de Barcelona él se defendían a Fernando eso ya era, ya era claro eh, y hay un grupo de la aristocracia catalana que sí que, ye, que defiende al conde Durgel pero pero bueno no hay una no es cierto que Cataluña adoptase una posición unánime a favor del candidato autóctono que ye, eh, Jaume Urgel. Hmm. Y, y bueno, la arribada de, de este Fernando, donde quiera, castellano, supo sobre el cambio en esa organización interna de, de la corona, en esos territorios pues que, que se apañaban de, de bella manera. No sé si, si cambió mucho en estar un rey forano o la cosa quedó. No, no. Eh, Fernando va a, adoptar, va a adoptar toda la tradición organizativa, institucional. Eh, mismo lingüística eh, las va a hacer propias mm. y, y no va a haber o aires, cambios organizativos de efecto el que sí que es curioso y es que sobre todo desde que va a gobernar suyo filho eh, Alfonso V el desarrollo institucional de Aragón de Cataluña y de Valencia se va a incrementar mucho ¿por qué? porque él se emana en Tanápols Y el que va a decir que es, ellos se van de organizar, se van de, de, de, de, de apañar eh, autónomamente, no me se van de, de enviar perras eh, a vegadas para financiar los gastos de la guerra. Y si se mm. van a eso, eh, les dejaban organizarse autónomamente. Y eso va a pasar. Y decir, cuando realmente se va a desarrollar y se va a consolidar la Diputación de Aragón o la Generalitat de Cataluña como organismos eh, estables y eh, al periodo trastámara, no pasantes Tópatela, ¿no? y y bueno también esto no me es una miqueta de guión eh, estas instituciones propias eh, claro yo no sé si si en estar lo eh, en estar instituciones que a la fin eh obedecen a, a un mismo monarca y tal No sé si tendrían conflictos también entre ellas, de, de ellas con no monarca, en fin. Moltísimos. Mm. todo es que quieras. Mm. Eh, de conflicto sobre todo dan el monarca. De hecho, a la fin, una de las claus de la decadencia de disto de, de sistema y en Cataluña, se va a rebelar contra el rey. Eh, un contexto... ...que Aragón también podía haberse revelado... ...porque la relación ya era igual de tensa... ...de Aragón, de Valencia, de Cataluña... ...dan el rey... ...sobre mm. todo Dan Chuan, Dan Chuan II... Eh, ...de tensión se lleva multas... ...y de tensión entre los territorios también... ...pero el que ya es cierto... ...que sí que lleva un, un compromiso... ...entre los territorios... ...de que Caleva mantenía la unidad... ...eh... Mm. No no le he citado, pero yo lo muy interesante que a mil trescientos de Chinou se va a fe un churamento de los aragoneses, valencianos y catalanes que se van a comprometer y van fe al rey que churase que mai se, se esfaría la corona de Aragón, que no se podía dividir. Y una cosa que él se va a impulsar, sí, sí, sí, sí. O sea, que, que, que se suposa que habría... no Bueno, eso no, no, no... Bueno, sí, cuento que la Constitución del <ríe> 78 aquello, ¿no? Sí, sí pienso que sí. <ríe> pero bueno, no, no, no se ha dicho explícitamente en Garra Cabo, ¿no? Que eso sí abolido. No. No sé si, si ahora igual lo, lo meten como, como sin cusa para que no se envaiga a Cataluña... <ríe> ¿No se pueden separar? Claro. Churado? A ver si nos separamos <ríe> Bueno, y, y estas instituciones perviven. Eh, muchos años de impuestos de, de Fernando Dantequera... Eh, cuento que, que claro que ya desde de la unión con, con Castilla a través de los reyes católicos y tal yo he meso aquí un horizonte que he hecho de la nuza, no el asesinato y la, y la rebelión que, que a la fin pues leva que los que los fueros pues bueno continen vivos pero de esas maneras no porque las cortes aragonesas quedan una mica eh, capadas ¿no? O no sé cómo decirlo pienso que lle ye... Lleve el poco idealizado todo el problema de Chuan de Lanunza que hay un problema volgrau pero el grueso, el conjunto de las instituciones aragonesas, sí que va a pervivir a los decretos de nueva planta uh -huh. eh, Cataluña va a perder también una guerra y para eso no se considera que cuando va arriba la guerra de sucesión no en todo el entramado institucional, porque si no si no lo teniesen no se puede va anular, y eso mismo pasa en Aragón eh, Sí que tiene, el que va a pasar a 1591 va a tener un impacto a la organización, sobre todo a la autonomía de la figura concreta del Justicia de Aragón. Mm. Pero el entramado institucional eh, no va a cambiar tanto como a vegadas se ha considerado. Mm. Eh, sí que la monarquía va a tener más capacidad de influir, por ejemplo, a la concesión de donativos. Y Tenía más capacidad de forzar A los brazos, a los estamentos De forzarles a pagar impuestos Pero también es cierto que los brazos aragoneses Encara tenían la capacidad de resistirse A las cortes de 1626 eh, a Eso va a pasar Va a haber una resistencia mol fuerte eh, entre, la entre, entre la aprobación del, De la unión de armas mm -hmm. Que es el que va a provocar A la fin Eh, la, la rebelión de Cataluña no, el 2 y Prastí uh -huh. con que no y es cierto que Aragón después de 1591 perdese eh, la autonomía política, así que se van matizando esos aspectos esos aspectos concretos que van a permitir eh, que esclatase la rebelión la monarquía y es claro que el que quiere asegurarse la estabilidad y la integridad del, del territorio uh -huh. y también y es cierto que De la vegada van a entrar eh, Moltas tropas castellanas Que a eso siempre tiene un Influjo social Eso eh, es inevitable Yo Fa poco estudiar la historia de Anso desde 1591 Anzó Y hay un destacamento de soldados castellanos Que ahí no se no enbananá Y eso tiene Un impacto social que no No se, se puede negar Una pila como Anzó, no... Sí, sí, sí, sí. <risa> Sí, sí. pero el que llegue claro el que el cambio importante y el que va a pasar después a los decretos de nueva planta claro pero yo, yo cuento que, que hizo que también en eh, no sé qué autonomía o qué capacidad de decisión pues si pues tenían pues, lo, lo que comentas tú no de, de talmen en eso en, en temas de más económicos o tal ¿no? porque cuento que haya capacidad política poca uh. limitada eh, también He de pensar que, a bigadas, la capacidad que tenían a la edad media. Vale, no. mm, y sí, sí que en tenían, pero no pas tanta. El rey quería subsidios y les forzaba con fese falta en tapagalos. Eh, a eso, hombre, claro, no hay el mismo peso el que tiene Aragón al siglo XIV y al siglo eh, de XVII. Hmm. ¿Por qué? porque la monarquía de la monarquía española es inmensa y claro. inmensa y la capacidad de Aragón de fue un movimiento de rebelión y mol mol mol mol y yo no sé si entonces porque como tú dices pues sobreviven las instituciones no mil 1700 bueno cada una de cada, cada cuándo puede eh, en este tiempo qué relaciones tienen si lleguen tienen las instituciones diferentes de, de Aragón de Cataluña de Valencia y tal o y... ya cada una va por en realidad cada una va per libre pero sí que queda sí que queda bella cosa porque por ejemplo el primero que fa aragón cuando se subleva a 1591 y fui he una carta a valencia y fui he una carta a cataluña entra eh, de manáachuda pels vínculos que vínculos que els, que les unen uh -huh. y yo mismo también hubo fe cataluña cuando se va a revelar consideraban que sí que lleva un vínculo, un vínculo que va a perdurar molto y que también explica que la corona de Aragón se comportase de una trata tan unitaria a la guerra de sucesión, pero que ya claro que, es que eh, cada uno actúa por la suya cuenta. Mm. Eh, y es la estrategia también de la monarquía evitar un bloque molcompacto compacto que actúe eh, coordinadamente. Eh, sobre todo en la rebelión catalana de, de la fin del siglo XV, esa unidad de acción que sí que existía antes va a desaparecer. Bueno, pues no sé si yo ya... Yo me he quedado sin preguntas, no sé si tienes bella coseta más que, que comentar o, o el matiz, más. un bel mensaje que quieras, Zaguero. Las preguntas las fas tú aquí. No, no, hombre, yo, yo animo a los oyentes a que, a que nos proposen temas, a que tengan bien preguntas, porque porque aquí voy a siempre muy Yo me La verdad es que me, me, me encantan estos temas y, y muchas vegadas siento que me quedo ahí con, con cosetas. Ahora mismo no se me ocurren, pero... Pues, lo, compromiso, lo compromiso de Casbo. Yo cuento que se podría hacer también el programa, porque sí. porque Astillo, la, la intrahistoria de Isol está apasionada. Sí, sí, sí. Sí que Bueno, pues muchísimas gracias, Guillén. Otra sí. vez más aquí en Tierra de Barrenaus. Gracias a tú. Y metemos una miqueta de música y tornamos a escape. El aragonés, Ye de todas y Toz. ¿Y tú, qué fas para salvarlo? Ascuita, leye, proposa, difunde, aprende, escribe, publica, crea, asociate, reivindica, chila. Si no lo hacemos los atrás, Dengún no lo fará. Tú también tienes la clau para que el aragonés continúe vivo. Fela servir. Y la primera propuesta musical da noi, pues viene de la man de lo cantaire de lo ex cantaire de Obrimpas de Xavi Sarria. <risa> Tenemos nueva canción de Xavi Sarriá y el cor de la fera titulada Aple Pulmó. Sí, Con la colaboración en esta ocasión de Marc y Esteve de Los Grandismos, también Auxili. y nueva canción y nuevo vídeo grabado en las carreras de Herbers un lugar de norte do país valenciano que acullirá en este julio, en este mes de julio, la 41 edición de la Plec del Sports, un dos millones festivals que esto nunca de verdad, si no he es estado, por favor, idle que llegue una maravilla de festivales. <tose> que se fantimas en una comarca repolida. La canción ye un himno contra la despoblación de esa comarca del Sports, que sufre lo mismo que en tantas otras zonas rurales de Aragón. Que esto lo conocemos nosotras muy bien. Así que, que ya sabes, si queréis ver este vídeo, si queréis conocer una miqueta más esta comarca, que, que sale bien pincha también en, en este, en este nuevo videoclip de Xavi Sarrea, pues bueno, pues te os de que lo busquéis en, en YouTube, pero, YouTube, Juan, que pero si queréis sentir la canción de Xavi Sarrea, del cor de la fera, de Auxili, Herbers, grabado en Herbers en lo país valenciano en lo norte de lo país valenciano muy cerqueta de, de Aragón nos dejamos con Aple Pulmó y tornamos a Escapeta 101.8 da FM Zaragozana en Radio Topo nos con Xavi Sarrea y el Cor de la Fera entre les roques muntanyes espreses paisatges que un país íntim de silencis i roselles Llegan de pedra a l'horitzó de les esteses als carrerons la gent del poble s'organitza colze a colze persistir és la divisa besos i canters trobades i abraçades el desig viure plans d'emoció a les cares i amb l'orgull del nostre tros de món We breathe life in coscrua entre les serves, romeria Si cantean poemas y cocines, solta la luna de los tres orígenes. Quien se emocionen, les ganes. de fer un caliu al col·lectiu que fa la festa perquè el poble sobreviu tronen els carrers tempesta de l'estiu. Fins al sin. fins a arribar al ciu a contracorrent van navegar rebels en riu per la nostra gent, per sentir-nos vius. Fins a arribar al sin, fins a al sin. a contracorrent va navegar rebels en riu Que ya nuestra gente sentirnos vivos Nunca fuera vuestra lengua de prostituta si El Día Internacional de la Lengua Materna empecé a celebrarse el 21 de febrero para rememorar los feitos que ocurrieron en 1952, cuando la policía y el ejército de Pakistán abrieron fuego contra los manifestantes por los derechos lingüísticos de la comunidad bengalí. Desde el año 2000, en toda la planeta recordamos aquellos feitos y reivindicamos los derechos de cualquier persona a preservar la suya luenga. este 2019 que le va a fetos participar de bella manera en tierra de barranos a través de las, bolle, de las vuestras alportaciones, la aragonés y una luita repolida pero plena de una cantidad de personajes que fan que hormino faiga pudor, y esto fa que nos movamos adentro de un ambiente bien tóxico y que bellas vegadas olvidemos la polideza de nuestra luenga y lo importantes que son las nuestras reivindicaciones para mantener vivo una parte tan señalera de la cultura aragonesa. Así en las que te os propuse, recontame experiencias positivas relacionadas con la Aragones que hay tenido. Los resultados los conoceremos ahora, pero antes, te os meto la videofatera, aunque te os feba la propuesta. Hola, tibibibes. Ya tenemos a tocar lo Dilla Internacional de la luenga Materna. Y ya sabes que siempre se va a decir vellaco especial para celebrar este día tan especial. Y bueno, pues este año lo que quiero, ye que todas y todos los TD Believers compartamos la alegría del aragonés. Y que me recontéis experiencias positivas que hace view pues gracias a esta luenga que tenemos. Puede estar, pues el libro que tú se has usted, por ejemplo, que ye Buenísimo. Un bel disco, u bella canción que hayas cuidado y que te os haya afectado, muy togoy. U bella experiencia que hayas tenido, bella anécdota que quieras contarme. Lo que sea, ya sabes, lo puedes compartir por redes sociales. Oh, entiendo a patacadas. Y si no queréis compartirlo, públicamente, pues también me lo puedes enviar por privado a tierra Lo que se te os ocurra, cualquier cosa, ya bienvenida, grábate un audio, o un vídeo, o lo que quieras, y.. Eso, melonimbias, sobre todo, experiencias positivas, porque el aragonés nos hace experimentar muchas cosas, pero sobre todo nos hace ser felices, que vaya bueno, ti Believers, y buen día de la lengua materna. y aprovecho también para recordar todos que anti más blog y dos programa de radio, también tengo una canal de YouTube, tengo de todo, aunque voy pensando tanta tanto cosas que grabo, hasta que voy como las videofateras, aunque charro pues pues una miqueta de lo que me va ganando en cada momento. Bueno, las primeras en contestar lo hacieron de forma colectiva y por privado. En lo mío WhatsApp me apareció un vídeo en que salían tres moñacos de teatro infantil charrando las cosas que les feban hoy en aragonés. Las ollas voces son bien familias, charramos de muyes y cordiales. Las autoras do mayor fancines sin garra duda en aragonés. humor feminista, humor somarda, que arriba de Cabo Tacuán tas nuestras carreras y también por internet lo tenéis por redes sociales, por Twitter, por Facebook, lo lo podés trobar en Colos y todo más pincho que pa qué. Si no las conoces, tienes una entrevista con ellas en el episodio segundo de la cuartena, de la cuarta temporada de Tierra de Barrenaos. Buscad en un blog, ya sabes que no ha costado Drake todavía un, todos los programas, pues así lo, lo tienes. Y si no, pues las buscas a ellas. Drey también en las redes sociales, en ese Facebook, en ese Twitter, en todas esas cosas que tenemos. Tan y mentres, aquí las tienes charrando. Os tres responde otra vez. ¿Qué cosas te os del aragonés? Muy así yes cordiales. Las amigas del aragonés, quiebra de gorrenaos, charrar en las carreras, a escuchetes, os conciertos en aragonés, cintas de Enguero. Mm -hmm. o teatro en aragonés, eh, mm -hmm. ahora charrante, mm -hmm. desde la estrella, eh, mm -hmm. ¿qué dices a mesacha? Eh, festejar en aragonés, campana y se acabó. yeah seguimos una mequeta con feminismo y hay que antismás se ha acertado que en estas calendatas también hemos celebrado lo Día de la Mujer igual como el año pasado, viva convocatoria de vaca y que a prestala bueno, un treballo y de Tierra Barnaos los míos parabienes a todas las zagalas que se han organizado esta convocatoria que en zagueras lleve la sola luita que me fa tener la angaria de de Bueno, de ilusión por, por las luitas no que vi ahora, que París, que ella la única esperanza de que las cosas cambien para bien. Bueno, pues Diso, precisamente, charró a Neta, una, una compa que me envió un WhatsApp, bueno, que me fació un muitisma, muitisma ilusión, desde aquí un saludico para Neta, y aunque charraba pues, también del aragonés, feito servir pues para eso, para organizar la luita feminista. Sensei, que se me ve suplantado en enviar tu mensaje. Tal o mejor recuerdo de experiencia con Aragones, uno recién estio a presentación do Oaito M en San Mianigo, dando un cuento de das muñes, tala a tal huelga, tal vaga y nada, que este muy muy pinche muy repolillo y le cuajo muchísimo la chen que faciéramos a presentación en Aragones. En son kär, en natts pussat. Nu botar nåväl en luntet dig. Då måste jag klara mig med att slå en son. Så jag ska ta till dig just den moment. Vi provar dig Y además más de por los redes sociales, os pasaba también un correo electrónico, os daba la posibilidad también de contactar conmigo a Si queréis hacerlo servir para contarme cualquier cosa, ya sabéis, tierra de Asinas, ministro de correo, en tierra arribó lo siguiente mensaje de Sandra Cortés Sánchez. Buenos días. Primero, darte la enhorabuena y agradecerte todo lo que haces para mantener a Aragones vivo en mi día a día y en de tantos otros. Aunque no hablo Aragones, todavía, sí que llevo un par de años empapándome de todo lo que soy capaz de encontrar al respecto de esta lengua y en relación a la celebración del Día de la Lengua Materna, aunque llego un poquito tarde... No, no te preocupes. Me gustaría compartir contigo una canción brutal de El Diluvi, que ya me encantaba en su versión original en catalán, pero que ahora, con la ayuda de Isham, se ha convertido en la culpable de que mañana empiece mis clases de aragones. Se han convertido en monstruos. Se Que que que poder I'm better Bueno, para Sandra por empecipiar las clases de Aragones. Y una de las cosas que más contento me fa, y que la Chen empecipie a estudiar Aragones, porque esto esto, bueno, engancha, ya, ya verás, que da muitas, muitas alegrías. Que precisamente lo que quería compartir con vosotras y con vosotros. Bueno, espero que te vaya muy bien y que antes con antes podamos foternos un buen charrazo en la nuestra Luengao. Vale, porque ahora también va a estar la tuya. Y para si Belún no lo sabe, el Dilubi fació esta canción, Y eh, tú tú que ha sonado a rienda vegadas en tierra de Barrenaus, ¿vale? Y que llevas en un poema de María Mercé Marsal y, y bueno, el que se ha ido versionando en cuantas luengas, ¿vale? Lo puedes trobar en, en YouTube, en, en Internet, pues muchas de, de esas versiones que ya viva, pues en Euskera, en, en Occitano y en, y en muchas más luengas, ¿no? Una de ellas, como decía Sandra, pues ye en aragonés, de antimas, de, de fa Poqué, de fa, yo creo que, que ve el mes, no, no guaire más. Gracias, como decía Sandra, al grupo Eisham. Y bueno, pues que, que menos que escuchar este pedazo de tema, este y tú tú a la fin, feito realidad en aragonés, que ya teníamos muchas ganas de sentirlo en la nuestra luenga. Y tú tú la versión de Eisham. Retornando todo WhatsApp, me trobé con un mensaje repolido de un gran compañero y amigo como dardo La verdad es que casi me fa una mica de vergüenza meter por radio estas palabras que me envió, pero he de fe, lo cuento que muchas das personas que sentís lo programa, lo conocéis, todos habréis encertado con él en más de una batalla, así no que quieres que todos ne cuente ya. Si no existiese, cabría inventar a Yetxedardo. Y que si el Aragonés es sobrevive este siglo, él tendrá el honor de haber estado aún dos, dos culpables de suya supervivencia. La suya, Rasmia, de ejemplo para todas y todas. Así nas que, Gerardo, muchísimas gracias por las tuyas parolas, muchísimas gracias por todo lo que luitas. Y bueno, pues a ti tened lo que me van a enviar per, per WhatsApp. Mai me va a decir una vegada que en esta vida, que tener inquietud. O mío problema ya que entingo demasiadas. Pero, entre todas esas inquietud, destaca, con diferencia, la aragonés. La aragonés es una droga. Te garrapiza tan fuerte que no lo puedes dejar. Y va a estar lo que me va a pasar a yo. Carlos García, o mío maestro, yo culpable de que no llega día que no leiga, escriba, u en aragonés. Cambia mi nombre en o DNI, fer clases, charrales a os míos fillos, un mismo fer teatro en aragonés. que si no no enfaría son cosas que le endebo a él la Aragonés y un patrimonio inmaterial brutal que tenemos y no íbamos a deisalo morir lo menos no pasó más gracias una otra vegada, Gerardo, por las tuyas palabras y por Facebook aunque también penché lo, lo vídeo que te os comentaba, aunque te os proposaba este, esta, esta propuesta de que me enviase las vuestras experiencias positivas con el Aragones, me arribó un otro mensaje por Facebook reciba, de Sara Puente García <música> Lleno un mensaje curtet. Simplemente decida: Payó la música de Bosnerau. ¿Y qué importan? Ye, la música para el aragonés. Bueno, son muchas las bandas que han feito servir esta luenga y a su vez, en religada con la música tradicional aragonesa y los suyos trastes. Bosnerao arriba en un momento que creo que llegue clau para que vea una continuidad en lo folk aragonés y que antimas son Fendo un sobre buen reballo la, la suya música y bailable, y bien divertida y de buena calidad contrimostrando en cada concierto que fan que no vas a descansar ni un minuto con, con este folk Que, como decían muchas muitas vegadas, calzacar y ese, ese temor ¿no? de que lo folle aburriu y una cosa más intelectual, no, y una cosa popular y de pasatelo muy, muy bien. Y bueno, en lo suyo Zagerdisco, en Quimera, Bosnerau torna a hacer servir al Aragones en piezas tan bonitas como este Paisaches que nos proposaba en lo suyo mensaje de Facebook Sara Puent García. Y con eso, con Paisaches, todos deis un raté y tornamos, seguimos con estas experiencias positivas alrededor del Aragones. Paisaje de Bosnerau. Por esta vuelta, y cuando quemes, yo seré así. Rematamos ya los Zagermensache con otra activista por la Aragonés que acaba de empecipiar una nueva aventura radiofónica. Bueno, acaba de empecipiar. Ya Fabelmes el mes que, que lo ha empecipiado. Eh, y Elena, la presentadora del programa de radio, que dice Isame mesacha, que podéis sentir en Radio Montalbán y descargatos desde la suya web. La Aragonés arriba en todos los costados de Aragón gracias a toda la chen que lo aprende y lo fa servir en la suya vida cutiana. Y lo ha incorporado a las suyas luitas feministas, animalistas y de toda mena. Una energía que nos acaba una energía. Bueno, no te os podéis perder lo suyo programa, aunque aprenderéis muy tismo y pro que sí, seguirle en las cuentas suyas que tienen en las redes sociales que dice Isa Mesacha, os lo recuerdo, y ese programa nuevo que podemos sentir en Radio Montalban. Así que si os paréis, pues íbamos a escuchar lo que me envió por WhatsApp y que también lo penchó en lo suyo Instagram. Hola TV sin cusa Carlos, siempre he querido decir eso. Bueno, para yo está Aragones ha estado un puesto, han eh, trovado muchas chen, muchas amigas, pacutio y muites compañeros que me han mostrado esta luenga y que han feito que yo quiera continuar isoriándola, porque hay una lengua amenazada y minoritaria y cal que la preservemos de entre todos ¿Y qué fue yo paíso? Pues, o programa de radio, ¿Qué Diz Isa Mesacha? Que podréis escuchar en Radio Montalbán o en el suyo podcast, www.radiomontalbán.com, barra tuerta y sota 4. Así que ya sabéis, sentid, o mío, programa, ¿Qué Diz Isa Mesacha? Te lo recuento desde aquí, desde Peña Docid. De Andicen que, que pasó, por Andicen que pasó Docid campeador. En alto, do mío lugar, mirad tus cambistas, que llevo un talón. entonces ¿eh? deseo un buen día de luenga materna, todos. que vaya bueno. pues muchas más gracias Helene y Pac y quiera y ese Paisaje que comentaba en nuestro vídeo pues bueno pues y supuesto Smith da cuenta suya de Instagram qué dices a Mensaje y lo Billerés y ese Paisaje tan red que tienen de Montalbán Bueno, y metís más gracias a toda la chen que me ha enviado estas cosas tan repolidas y también pues a toda la chen que no lo he feito pero que te pensado de fe lo que yo todos entiendo que a yo me ha pasado también de decir ¡Oh, qué iniciativa más guay! Voy a colaborar con esto y a la fin pues como el activismo 24-7 y así nas, pues nos olvidamos. Bueno, con Toy Y esto continúa abierto, o sea, yo lo que quiero, y es también feedback, feedback, que me enviéis las vuestras movidas, las vuestras inquietud, todas esas experiencias positivas. Pro que sí, la aragonés aprecia que tengamos que compartamos esos buenos momentos, esa felicidad aprecia que que nos refirmemos las unas a las otras y que y que veigamos todo lo bueno que tiene esta luenga. Por hizo? Porque recordemos que hay una Luenga en peligro y una la Luenga que menos fablans tiene de, de toda Europa y probablemente la siguiente que muera. Así nada que a prevar entre todas y todos de pensar en positivo, de de beller todo ese costado bueno que tiene el aragonés y así nas, pues talmen no más talmen consigamos que supere los lo siglo 21, que lleve bien difícil, pero podemos hacerlo. Y bueno, pues está allí la mía chiquita aportación a ese día de la longa materna, que espero que hayas disfrutado todas y todos. Y, y bueno, pues si es que al año siguiente, el año 2020, tengamos muy buenas noticias para el aragonés, para las suyas... Fablands, y, y en fin, nos villemos, lo siguiente, 21 de febrero, lo siguiente, ya me Nos metemos una miqueta de música, y continuamos en Terra de Barnaos en la 101.8 de FM Zaragozana, en Radio Topo, la boda sin voz, también en Aragonés. una de las cosas más bonitas de los festivales y todo eso, pues ya conoce grupos nuevos, ¿no? Y gracias pues a los carteles de todo lo que voy viendo en los festivales y tal, pues lleva una colla que no conoceba, que me trucó una miqueta que dice, pues voy a ver de qué, a qué suena esto y así no suena Y te trovas con Coers, que ye, esta banda que ya sonando, esta banda de reggae, que viene desde Leida, desde Cataluña, y que bueno, pues, pues la verdad es que me llevo izando me muy buena vibra y muchas ganas de venirlos ya en directo. Le van poco tiempo, le van desde 2014, pero ya se han feito un puesto en la panorama musical. Ya han tocado en festivales como Rototom, como en Oviña Rock, que tocarán este este año, este 2019, en esta edición. Y bueno, en YouTube podéis trobar, pero que sí, lo suyo, lo suyo primer disco, Unbroken, y muchas de las suyas canciones. Que Ya veis que fan servirlo catalán y también la inglés en las suyas composiciones. Uh, uh, uh, uh, que no pida, y no y Antimás también, Antimás de las suyas canciones que te os recomiendo mucho de sentir. Pues bueno, pues también fan unas covers, unas versiones de temazos, pues eso, pues con Oishius, por todos y por todas. Un dels que Ye lo que escucharemos continuo yo primero que conocí dels que pues eso, pues arribé casi de, de casualidad. Sort of can... Y que antimas truca muy todo porque Ye pro-diferente, original, a lo que fan estos mozos, a este reggae ¿no? que, que somos sintiendo pues bueno pues no llega a otra canción que Wonderwall de Oasis, así nas que con esa versión reggae de Wonderwall, todos dicho, y tornamos a escape en tierra de Barrenaus que venga bueno A Barrenau, tierra de barrenaos, también lo fas tú. Si tienes bella cosa que quieras recontar, si quieres dar la tuya opinión sobre lo programa o sobre Beluna de las Secciones, si quieres propósate más para que encharremos, recomendamos música o cual siquiera otra cosa que se te ocurra, no lo dudes. Escríbeme. Una nación, Pues felo por mail a tierra de barrenados o contactar con yo a través de Facebook, Twitter e Instagram. Poder, Las TDB believers siempre tienen cosas a decir. No te calles y fe servirla a nuestra lengua. is internal Help yourself at any time Bueno, te divilivers ya sacaba a tierra de Barranco Radio. No, no, no, no. Where about to use our mind. Nos despedimos. Me estaría a saberlo rato con vosotros, pero y esto no es eterno. Cal dar paso a los siguientes. Y a que cal descanses una miqueta. Prener fuerzas, prender vencida para lo siguiente programa Has estado escuchando Tierra de Barranos Radio, lo programa de radio de Rason Aragonés, como siempre en Radio Topo, en la voz sin voz Sí, también en la nuestra lenga. aunque el Evo Dende 2015 prevando enfermas más fácil vivir en Aragonés so rise, oh, oh, the rise. Tierra de Barrenao soy yo y es tú, somos las que no reblamos las que no nos vendemos, sin patrocinio sin subvenciones, los magels del Aragonés lo maquis grafico, los que no cambian de criterio cada 5 minutos si llevo en un malo, decídelo tú misma refection fires coming you can mesmer whole stretch de pabellón de pan y y con este met recordamos que Tirreba nos yield la versión radiofónica de Blood Dome mismo nombre aunque llevo más de 12 años ya recontando las mismas vidas siempre pero que sí en aranés Oh the spirit wants to yeah hey. Am das currency. Quies a lo que fue? ¿Quieres contactar con yo. Búscame en las redes sociales, en los vás, en los millós de toda Zaragoza y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Telegram, en iBox. Al amanío, mañana, que no tienes excusas. The knowledge right ni incusas, ni enchaques, ni tramorias cosa <risa> Que quieras escuchar los programas anteriores, pues descárgatelos desde el de blog, desde de la plataforma de podcasting iBox e con b Basha y dos o's y desde de la web de Radio Topo radioTopo.org. Aunque anti más de yo, pues también robarás toda la resta de programas de esta radio libre zaragozana 25 años ya más informando a lo pueblo, que no más lo pueblo informa a lo pueblo. Y recuerda que si es falta de cuñaos, ascuita Tierra de Barrenaus internal, ah, Espero que te os haya afectado mucho hoy este programa y que me contéis todas las vuestras cosicas por todos los medios que tenéis. Que vaya bueno, ti Believers. revolution is preparing all of us maximum surprise So rise Wow the knowledge rises! Question fire. fire. Hear fire. fire. fire.